Periodismo turno, mañana son 9 y 04 de este lunes primero de agosto de 2016. Vamos a charlar uno, minu unos minutos con Abel Argüello. Abel, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli lo saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días ambos. bien eh, Abel, usted dejó de ser el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas el, hace unos días. Exactamente, ¿no? el día viernes se realizó la Asamblea Anual Ordinaria, y, bueno, dentro del intercambio de, de autoridades se decidió en consenso un cambio, así que bueno, existen nuevas autoridades a tener a su cargo los destinos de la federación en, en una próxima gestión, ¿no? Mm. Así que bueno, básicamente eh, el agradecimiento a la cooperativa de Riglos, a las demás cooperativas, por todos estos años de, de confianza y de, de esfuerzo, que fueron años complicados, ¿no?, para el movimiento cooperativo, eh, no avisoramos tampoco que los próximos años sean sencillos. Pero bueno, eh, queda una, una buena base, digamos, en cuanto a la unidad y en cuanto a la fortaleza de, de las cooperativas eléctricas en la provincia de La Pampa. Eh, ¿Usted cómo continuará su vida eh, institucional? Continuamos siendo consejeros suplentes de la federación. Mm. Y posiblemente esto se definirá en, la, en estas semanas, que, que se están organizando de nuevo los equipos de trabajo. Eh, nos tocará eventualmente estar a cargo de la gestión eh, del cooperativismo a nivel nacional, del cooperativismo pampeano a nivel nacional, porque la FEDERA cooperar, eh, existe todo un movimiento a nivel confederativo, que es eh, la cooperativa de tercer grado, se reúne a todo el cooperativismo eh, urbano eh, de, la, de la Argentina, se llama Cooperar, y bueno, nosotros son, tenemos un cargo ahí, somos eh, síndicos suplentes en Cooperar, y eh, seguramente... Una de las alternativas es que vaya como eh, eh, delegado a cooperar para precisamente fortalecer la, la posición del cooperativismo a nivel nacional. ¿Hubo unanimidad entre los dirigentes de las cooperativas pampeanas para que Carlos Santa Rosa sea el presidente de FEPANCO? No hubo votación. Ah. Eh, hubo un consenso previo eh, dentro del Consejo de Administración eh, lo cual es que las cooperativas, eh, sí, hubo unanimidad porque no, no hubo otro planteo, así que se puede considerar unanimidad. Eh, recién cuando mencionaba que, bueno, que va a dejar de estar al frente de FEPANCO, decía que es un panorama un poco complicado para las cooperativas. Eh, que, financieramente, ¿cómo, ¿cómo es la situación? Estamos en una situación que la gente la, la comprende, creo que los asociados de las cooperativas la comprenden muy bien. Eh, estamos en una, somos una bisagra en la cual tenemos reclamos de nuestros trabajadores que consideran que su sueldo se, se ha licuado, se está licuando producto de la inflación eh, y los, las decisiones del gobierno, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial eh, en las gestiones actuales ha sido suspender todo tipo de subsidios eh, eso implica que todos los costos son trasladados a la tarifa por lo tanto los pagan los asociados Entonces, a eso me refería cuando digo que estamos en una bisagra, porque tenemos un fuerte reclamo de los trabajadores, que ahora se reable hoy, hoy ya estamos nuevamente en paritaria, porque teníamos un acuerdo hasta julio, eh, hay que retomar cómo va a seguir el año en cuanto a los salarios, y luego, eh, es esto que se reconozca, tiene que obtenerse los recursos de algún lado, y los recursos para que se tienen que obtener de tarifa, y la gente está en una situación, nuestros asociados están en una situación muy compleja, para poder seguir afrontando incrementos, más incrementos de tarifas, ya han sufrido bastante con, con el tema del, del gas, eh, los incrementos que ha habido eh, eléctricos a lo largo del año, pero lamentablemente no hay otra alternativa hoy por hoy, salvo que en algún momento eh, el Estado nuevamente decida subsidiar parte de la energía, pero si no los costos objetivamente son, son unos y tienen que ser cubiertos. Y eh, en definitiva estamos hablando de esa situación difícil que encuentran las cooperativas de tener que pelear tarifa para poder pagar sueldo, sabiendo que, por el otro lado, sus asociados no están en condiciones de pagarlo. ¿Les conviene...? O por lo menos un gran grupo de los asociados, ¿no? Mm. No digamos todo, obviamente, pero mucha gente tiene dificultades. Claro. El, el, la distribución de, de, de, de energía de, el, de, a las cooperativas, ¿es deficitario en ese rubro o no? Eh, hay cooperativas que tienen más margen mm. y cooperativas que tienen menos margen. Eh, hoy por hoy eh, hay un límite... Hay un universo de cooperativas que giran o pivotean alrededor de una línea muy delgada. Sí. Eh, en algunos casos, eh, cualquier modificación en los sueldos, que dentro de los componentes de costo de la cooperativa es eh, el componente más importante, generalmente, eh, cualquier cambio en esto, y los cambios se producen a través de paritarias, a través de categorizaciones o de lo que sea, hace que eh, pasen de un lado al otro de la línea, y pase a ser deficitario. Eh, nosotros vemos que hoy por hoy... Cualquiera cualquier sea el resultado de esta paritaria que, que se va a establecer a partir de agosto, eh, va a ser imprescindible un nuevo ajuste de tarifa porque no va, a ser, no va a poder ser cubierto con los recursos que actualmente existen. ¿Y las cooperativas se solventan ¿qué? con los otros servicios que prestan, que por ahí tienen ganancias con eso? No, es una cuestión financiera muchas veces, ¿no? Uh -huh. eh, el tema es que eh, el incremento financi el financiero eh, se va cubriendo, se, se va tapando. Una cosa con la otra, llega un momento en que se transforma en una cuestión estructural, en una cuestión económica. Entonces, eh, es lo que un, un poco la base de las discusiones con, con la APE y con el gobierno provincial. Nosotros determinamos eh, salarios a partir de febrero para nuestros trabajadores. La APE, hace unos días, resolvió un incremento para cubrir eso, que las cooperativas lo van a percibir a partir de septiembre. Uh -huh. O sea, hemos pagado mayores sueldos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en septiembre vamos a empezar, a se nos va a reconocer en la tarifa ese incremento. Y estos meses para atrás quedan totalmente desfasados y nunca los vamos a recuperar. Claro. Entonces eso, eso es lo que va generando eh, una situación muy complicada para, para las cooperativas, sobre todo para las cooperativas chicas que son las que tienen menos, menos margen de maniobra. El, no, los, no, lo conozco, no conozco la cooperativa ahí de Riglos, eh, ¿qué servicios presta Arguello? Nosotros prestamos servicio eléctrico, eh, servicio alumbrado público, servicio de agua potable, servicio de internet, servicios sociales, ortopedia y, y servicio funerario. Tenemos un plan corporativo de telefonía celular, sí. eh, tenemos educación a distancia, eh, tenemos un locutorio que prestamos servicios de fotocopia y, y de telefonía fija eh, y gas envasado también y servicio de pampa pago. Es un servicio que prestamos eh, a nuestros asociados para que puedan pagar facturas de distintos servicios. ¿Y han analizado televisión eh, prestarla? Sí, sí, sin lugar a dudas. Lo mm. que pasa es que para una cooperativa el tamaño de Rilos es, una, es bastante complejo. Claro. Pero bueno, eh, también debido a que estamos prestando el servicio de internet, eh, estamos eh, realizando un tendido, ya tenemos la primera etapa completa el tendido de fibra óptica y sabemos que esa infraestructura futuro va a permitir prestar el servicio de televisión por cable. Así que veremos cómo evoluciona, sobre todo cómo evoluciona la cuestión económica, ¿no? Las inversiones son muy cuánticas y eh, eso fue uno de los planteos que se hizo también al gobierno provincial en su momento. Las cooperativas chicas prestan servicio de televisión por cable y necesitamos que se abra la fibra de agua del Colorado necesitamos que las cooperativas grandes que tienen sus cabeceras nos puedan hacer llegar las señales a las cooperativas más chicas. Y eso se va a hacer a través de una decisión política que es que, que Aguas del Colorado no solamente eh, preste ancho de banda para el internet, sino que también abra la fibra para que eh, las cooperativas podamos crear nuestro propio sistema de, de televisión eh, llevando las señales a las localidades. Eso abarata muchísimo las inversiones porque eh, en vez de montarte una cabecera en rigilos, Con cualquier cooperativa, podemos utilizar las ya existentes, trasladando las señales a través de la FIDE. Claro. Bien, Argüello, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, ha sido un gusto realmente, y bueno, veremos cómo, cómo evoluciona la situación. Yo creo que eh, las cooperativas en la Pampa, eh, cuando decimos cooperativas, estamos hablando en definitiva de la gente y todo lo que afecta a las cooperativas. Eh, en mayor o menor medida antes o después termina afectando a, la, a nuestros propios con, eh, compatriotas o conciudadanos así que eh, es muy importante que las cosas funcionen bien que los servicios se presten como corresponde y, y gracias a ustedes que podemos llegar también a, a la gente a nuestros asociados de una forma directa con información que los va a afectar Bien, eh, le agradecemos eh, bueno, las veces que hemos hablado como presidente y bueno, seguramente lo estaremos molestando como dirigente a nivel nacional de cooperar Veremos si se da esta situación, sí. es, una, es algo que tienen que decidir ahora eh, las nuevas autoridades del Consejo de Administración, eh, a ver cuál es, la, cuál es la decisión en este caso, pero es algo de lo que medianamente se, se ha venido conversando. veremos si se da, y si no, bueno, siempre estaremos vinculados al movimiento de una u otra forma y como consejeros suplentes de FEPANCO también. Bien, Arguello, nuevamente gracias. Muchísimas gracias eh, Era la palabra del de ex presidente de la FEPANCO, Abel Arguello, eh, titular de la cooperativa y de Miguel Ríos. Radio Carmes 106.1